Vemos a estar en contacto con Claudia Baigorria. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda de Radio carmes ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, Claudia, la verdad es que, si mal no recuerdo, en momento hablamos con tu compañero eh, y luego con vos, eh, tratando de reflejar lo que era la realidad de esta, de esta relación que se comenzaba a dar en el año 20 con el nuevo gobierno y había un reclamo por este por una pauta salarial acordada el año pasado que estaba en manos de este gobierno este reconocer o, o dar lugar a, a una negociación un poco más tirante esa tensión fue creciendo y cuál es la situación hoy por hoy Claudia, de esa relación y del y del estatus salarial de los laburantes y de las trabajadoras de, de CONADU? No, a ver, como relación nosotros no tenemos ni buena ni mala relación ni con este ni con otros gobiernos, tenemos la relación que compete a los cargos que ocupamos, que para eso nos han votado eh, las compañeras y compañeros docentes, y en función de eso vamos y transmitimos Eh, todos los reclamos a, a los gobiernos y a los rectores también de las universidades. Muy bien, perfecto eh, Luego sí hay que decir que tampoco somos neutrales en cuanto al establecimiento de políticas macro eh, que afecten, que perjudiquen o que beneficien más a los sectores eh, de más bajos recursos, etcétera etc. ¿no? Y también hemos sido muy críticos con relación a las políticas del gobierno anterior, por las políticas de endeudamiento y fuga de capitales etcétera, etcétera, y además por lo que también ha sido este la orientación hacia las universidades públicas y hacia el sector científico-tecnológico que quedó totalmente desmantelado. Así que en ese aspecto nosotros tenemos nuestro, nuestra postura que va más allá de las posiciones personales que han sido definidas en plenarios y congresos de la Federación. Ahora bien, como vos bien mencionaste, Nosotros veníamos de haber firmado el año pasado, el gobierno de Macri que tanto criticamos, veníamos de haber firmado un acuerdo salarial porque entendíamos que la incorporación de dos cláusulas gatillo eh, en un proceso de inflación creciente iba a permitir que nuestros salarios no quedaran tanto rezagados. Cobramos una cláusula una de las cláusulas gatillo, la primera el año pasado, antes de que se fuera el gobierno de Cambiemos, y luego cuando asume el gobierno de Alberto Fernández y pandemia por delante y todo el tipo de, todo lo lo que azotó a toda la humanidad, no solamente en nuestro país, se nos termina diciendo que eh, el acuerdo firmado el año pasado no se iba a poder respetar, impidiéndonos la percepción íntegra de la cláusula gatillo tal cual como nos correspondía. Esto obviamente también fue permitido por las otras federaciones, hay que decirlo, ¿no?, culpa no del chancho, sino del que se da de comer también. Muy bien. Este, algunas veces. Entonces, si las otras federaciones hubieran rechazado, como con la Histórica lo hizo, que se eh, asallara de este modo, más ni menos que una convención colectiva de trabajo, este otra hubiera sido la suerte de nuestros salarios. Pero bueno, a veces los muchachos, rápido de la piscera, y sobre todo con un gobierno que con el que simpatizan, nosotros podemos simpatizar más o menos, pero como te digo, nuestra obligación era exigir Este, que se cumpliera con aquel acuerdo de parte. Así que bueno, así arrancamos, luego pasamos al aislamiento social, esta paritaria se había firmado el 19 de marzo, el día 20, es cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio y a partir de allí toda la docencia universitaria y pro-universitaria comienza... Eh, a los tumbos un poco, a virtualizar sus clases para poder mantener este, el contacto pedagógico con eh, los, eh, casi 1.800.000 estudiantes de nuestro país, eh, estudiantes de las universidades públicas, estamos hablando, ¿no? Eh, son más de 2.200.000 contemplando las privadas también, pero hablando de las públicas, está es la, es la población estudiantil, de los cuales hay siempre un porcentaje que no es bajo en este caso, que ha quedado afuera de, de del proceso por esta brecha tecnológica que también este, afecta a la docencia, pero que dentro de todo en la docencia puede estar este más cubierta que en el sector estudiantil. Así que bueno, nosotros seguimos este hace casi 100 días, más de 100 días, este dando clases a, a la población estudiantil, cumpliendo esencialmente con la cuestión de las clases, ¿no? Tarea que ha sido muy dificultosa, que costó las costó adecuarlas, porque cuando alguien viene acostumbrado al dictado de clases de manera presencial y sobre todo que con aquellas asignaturas que tienen un alto componente de, de, de prácticas, eh, trabajos en, en territorio, eh, trabajos en laboratorio, trabajos en planta pilota, etcétera, etcétera, se hace muy difícil poder reemplazar esto, no ni hablar las carreras asociadas a la, a la salud, como puede ser la medicina. Pero bueno, con este trabajo igualmente, estamos cumpliendo las y los docentes de las universidades nacionales. Entendemos, Claudia, que ha habido sí, a también... A eh, eh, Perdón, entendemos también ha habido un aumento en, en, en la responsabilidad de, de, de las y los docentes, ¿no? Con esto del, de teletrabajar, de sobre todo a la hora de, de tomar exámenes. Sí, esto es inevitable, eh, porque como te decía antes, no estábamos preparados para esto. Eh, más allá de muchos y muchas tenemos... este mayor eh, afinidad con las herramientas tecnológicas, porque las venimos utilizando desde hace muchísimos años, pero otra cosa es adecuar el 100% de tu cursada a la virtualidad, e incorporar, como vos decís, ni más ni menos que algo tan sensible como es la evaluación. Y la evaluación no siempre es virtualizable tampoco en todas las asignaturas. Así que esto se generan además de que todos los recursos tecnológicos Este, los pagos de los servicios y todo esto, el aumento en conectividad, el tener que comprar una webcam, el tener que comprar por allí, eh, eh, actualizar las computadoras, etcétera, etcétera, ha sido absolutamente sin ningún tipo de apoyo por parte de las universidades nacionales eh, ni tampoco del gobierno nacional. Digo esto en la inmensa mayoría de las universidades. Para no claro. ser justa no voy a generalizar porque ha habido un par, dos, tres, cuatro universidades que siempre sí estoy a disposición de la docencia, los equipos que quedaron bajo llave, encerrados en las universidades, porque están cerradas las universidades, mientras nosotros no hemos dejado de dar clases un solo día, las universidades están cerradas, no pagan luz, no pagan teléfono, no pagan agua, no pagan gas, no pagan ninguno de los de los servicios que normalmente se pagan cuando eh, En Las universidades están abiertas, ¿no? Todo claro. esto ha sido también, ha repercutido negativamente en nuestro bolsillo, porque además en casa también uno tiene que compartir siempre la computadora, sobre todo cuando hay hijos e hijas en la escolar que están escolarizando, que tienen que hacer tareas, que tienen que conectarse con la profe, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se comparte, la, en la familia, el grupo familiar se trastoca Eh, la, eh, los comedores se convierten en aulas, eh, los dormitorios se convierten en escritorios y bueno, todo lo ya sabemos que conlleva el, el trasladar eh, el lugar de trabajo al seno de tu hogar ni hablar que cuando no se tienen las condiciones adecuadas esto se genera situaciones incluso hasta de tensión familiar, ¿no? Claro, También claro. problemas psíquicos, ¿no? Porque eh, si uno no tiene la conectividad que normalmente tenemos en la facultad, que tenemos en la universidad, que suelen ser este servicios de, de de mucha más de mucho más potente, etcétera, etcétera, en casa a veces se te cae la clase, te quedas sin conectividad con un alumno y lo perdés y no sabés qué le pasó, bueno, y así todo. Entonces, esto ha generado eh, verdaderamente un incremento. La gente trabaja por afuera de las horas de su dedicación, sin ningún tipo de reconocimiento, por supuesto. Llegan también este, los mensajes de los jefes de cátedra, jefes de los jefes de cátedra, de los grupos de trabajo, llegan mensajes de funcionarios y funcionarios de la universidad a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Entonces, es una presión Este muy grande que eh, habiendo transcurrido ya tantos meses y con incertidumbre de que a veces en algunas provincias donde está todo dispuesto ya para empezar a pautar un regreso paulativo, progresivo, respetando el distanciamiento social, respetando las cuestiones sanitarias, la presencia de gente sanitizante eh, o jabón o alcohol en gel o cosas así, bueno y de pronto aparecen dos casos, tres casos en la provincia y todo vuelve, Eh, afoja a, a, a la fase 2 o vuelve a la fase 3 o por el estilo, ¿no? Entonces, esto genera una incertidumbre que hace que cualquiera pueda saber que vamos a estar de este modo en las universidades hasta fin de año, más o menos, porque el ministro trata ya dijo que las universidades públicas seremos las últimas con volver a la actividad presencial dado que hay un alto porcentaje, y esto yo te lo confirmo, hay más del 85% de docentes que están virtualizados hoy por hoy, este no así en el nivel obligatorio, es en las escuelas, sobre todo cuando hay escuelas rurales y todo esto, ha sido mucho más dificultoso y eso que el gobierno ha acompañado y ha asistido a una elevada población estudiantil este bien de docentes con paquetes de datos para que puedan incluso acompañar el proceso desde sus propios celulares, ¿no? Sin que sea esto un, un gasto tan alto. Así que bueno, todo esto en eh, la falta de respuesta venimos de, de que se acordaran un, un protocolo, una suerte de protocolo que reglamenta este el trabajo remoto, el trabajo docente remoto, que la verdad no nos eh, disgustó o no no eh, no nos cayó mal por la Cuestiones que contiene, porque muchas de las cosas que planteamos están contenidas en esas áreas. Pero sí planteaba cosas elementales como el reintegro de gastos, por ejemplo, por parte de la patronal que está contemplado ahora en la ley de teletrabajo que se acaba de aprobar en el Congreso de la Nación. Y sin embargo, para la docencia universitaria no aparecen en el acta. Sobre pues todo claro, teniendo en cuenta Claudia que el presupuesto eh, hay, o sea, hay una parte del presupuesto que se podría de destinar a eso siendo que los edificios no están funcionando, ¿no? Lo que mencionabas hoy a la pasada. Exactamente, eh, exactamente. Entonces, lo... esto sumado a que no aparece tampoco el tema de las licencias para aquellas compañeras sobre todo que tienen hijos menores eh, escolarizando Y que son licencias que aparecieron por un decreto de necesidad y urgencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, las universidades son reticentes en muchos casos para otorgar esa licencia. ¿Y por qué? Porque no está el presupuesto para las cubrir con suplencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace bastante molesto, bastante tedioso. Y bueno y es eh, una además, sumatoria claudia es una sumatoria es porque una sumatoria, hablamos con, con Luis ti en su momento en un en, cuando cerrábamos la conversación a principios de año pusimos se puso Luis en evidencia lo que estaba pasando con las jubilaciones ahora empezó el año pandemia de por medio con la postergación de hola o, o la anulación de aquella cláusula gatillo y te quería preguntar si ustedes habían calculado cuánto más o menos era la pérdida sala al y qué pasa con trota que no que no que no contesta digamos trota y otras eh, a ver el reclamo lo estamos evaluando eh, en función de lo que va haciendo digamos los porcentajes que va publicando este el nosotros tuvimos un primer incremento que no fue la totalidad de la gatillo teníamos que cobrar un cator y pico por ciento cobramos nueve y algo este por ciento. Entonces, allí ya tenemos una primer pérdida que, sumado al incremento que dieron para cubrir el primer semestre del 2020, hace que la pérdida sea aún mayor, o sea, estamos retrasados, estamos retrasados, hay que ver cuál es la proyección, si bien sí. la inflación está deteniéndose, porque no su no porque nada parece los indicadores de macroeconómicos son bastante desalentadores y entendemos que hay gente que siempre está peor que uno, ¿no? Pero en sí, claro. nosotros estamos trabajando y sobretrabajando incluso este para tratar de mantener el contacto pedagógico y que no pierdan este el año, las y los estudiantes universitarios pues son jóvenes también que de otro modo también también estarían pasando muy mal la pandemia y el aislamiento. Así que por lo menos creemos que este es un aporte muy importante que hace la docencia. Muy ahora bien, bien un año totalmente además, inédito, nadie se lo esperaba pero, a este don. Pero dos. Además, además nos enteramos que también la docencia este, quedó afectada por el desdoblamiento del pago del medio de Inalto, ah. cosa que no esperábamos, porque a hora que aparecieron bonos para los estatales, aparecieron otras prerrogativas para estatales, a nosotros se nos dijo, no, ustedes no son estatales, son docentes universitarios pues ahora le fraccionan en la guinaldo los estatales y ahora sí somos estatales nosotros. Entonces, bueno, eh, esto es lo que ha originado que vayamos a una jornada de protesta para este próximo viernes, 3 de julio, con las modalidades que cada asociación eh, se definan. Vamos a hacer eh, una, una acción, digamos, de eh, desconexión virtual de la mayoría de las universidades, paro, le llaman otras, dependiendo de cuáles sean las, las condiciones en las cuales están teletrabajando, sería porque en muchas universidades ha habido paritaria y ha habido buenos acuerdos paritarios con las autoridades de ese lugar. Claro. Falta cubrir otras cosas, pero por lo menos tienen las licencias, tienen los equipos, como te decía hoy, auxiliando la tarea docente, etcétera, etcétera. Pero no, no están ni siquiera paritarias de andado. Bueno, esas van directo al paro, van desconexión por 24 horas. El resto tendremos también actividades de difusión de la problemática Y seguiremos dialogando, estamos en un proceso de asambleas, que hemos hecho varias asambleas en muchas universidades, asambleas virtuales, y así es donde los docentes nos trasladan eh, este descontento, eh, ya llegando al final de cuatrimestre, ya terminamos en las clases en la mayoría, terminan esta semana, después están exámenes, en algunas se pueden tomar, en otras no y queremos protocolos también claros para la toma de exámenes y queremos protocolos para el retorno rutinario después de las vacaciones de julio. Muy Así bien. que bueno, esto está todo en el escenario, le mandamos nota a trota, le mandamos nota perfecta a la presidenta del CIN también, pidiendo que se rearme la paritaria salarial y esperamos tener una respuesta. En breve tiempo, esperamos que así sea. Perfecto. Mientras tanto, Claudia, y como para cerrar este encuentro rapidísimo, este el viernes 3 de julio, ¿es todo el día la jornada de protesta? Es por 24 horas. Es por 24 horas, muy bien. Con cabecera en la convocatoria de las paritarias, fraccionamiento de aguinaldo fuera, <ríe> podríamos decir. Necesito. Sí, eh, sí, sí. Unas condiciones de las trabajo condiciones. mejoradas y el refuerzo presupuestario de emergencia. El refuerzo de presupuesto también, porque es muy necesario, aunque las universidades estén cerradas, eh, digamos, el porcentaje de funcionamiento es ínfimo y estamos con presupuesto con presupuesto prorrogado desde el 2019. Claro. Y te diría que hoy no llega un 10% el porcentaje el presupuesto total para funcionamiento. El sí. resto se usa para pagos de etcétera, etcétera. Tal cual, tal cual. Se puede ver de lejos, Claudia, que es una pérdida sumada a otra pérdida y que sumar negativos va a dar finalmente realmente, negativos. Realmente, porque los que bien no están haciendo un esfuerzo solidario. Yo creo que la docencia de todos los niveles lo está haciendo, como vienen haciéndolo los científicos, ni hablar los profesionales de la salud. este Pero bueno, no está siendo reconocida Eh, por los funcionarios del gobierno, y te diría el propio presidente tampoco, este que es docente universitario también en la UBA, este, tendría que ser un poco más empático con la situación de la docencia, sobre todo quienes tienen los menores cargos porque somos trabajadores más jóvenes que tienen hijos chicos, etcétera. Tal etcétera, cual, ¿no? ahí no hay no puede primar ningún desconocimiento de parte de Alberto Fernández. Claudia, te convoco a que prontamente podamos hablar de manera más distendida, sobre todo un buen rato sobre las particularidades de este año 20 para los docentes universitarios y si se produjo alguna novedad en este frente que tan que tanto laburo les está dando, este hablaremos de eso si te parece. Gracias por ahora, Claudia, eh. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Santiago Odisio, y los compañeros de nuestro gremio ADU también. Muy bien, Hasta son pronto. amigos de la casa. Claudia, muchísimas gracias. Claudia Baigorria, de la CONADU Histórica, nos contaba, nos ponía al tanto de cómo viene la relación.